Mujeres Que construyeron el cancionero popular argentino todos juntos en entre mate, entre mate, y, mate. y mate, nada tengo de ti. 私はあなたの家族のなたの せいや、ただの気持ちよくて、ただの気持ちよくて、ただの気くて、ただの気持ちよくだのて、たの気持ちよくて、ただの気持ちよくて、て、ただた Culpable soy de haber llegado tarde. Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque lo niegues, también s u f r e s どうして Fue mi callar por tanto tiempo. Amor fue mi sufrir siempre en silencio. Y es aún hoy el morir cuando te pienso. Juguemos al amor, ya que es muy tarde para h a c e r del amor. Toda u n あ vida, juguemos た l amor y en una noche c u なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ l たはあなたはあなたは Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto: ¿qué es la vida sin tenerte amor? Y así continuamos con mucho más e e Telematimate. En este martes 4 de mayo estábamos comenzando hoy un nuevo bloque folclórico con Horacio Guaraní, Nada Tengo de Ti. Se viene ahora a Beliburu. El rancho de Doña Emilia. A una orilla del camino entre azulados cardales, donde endulzan los o r z a l e s las mañanas con sus trinos, donde se asoma el molino tras unos sauces llorones, donde cuelga sus canciones el viento como al descuido, hay un rancho como un nido esperando a sus pichones. Una criolla se sentona, ni bien bosteza el domingo. Entra a lucir con distingo sus p i l chamás s coquetonas. Y entre modesta y gauchona, con la altivez del quebracho, le da el quehacer sin empacho para tener la casa aseada. Cuando caigan en bandada los nietos y los muchachos. Regando el patio parejo, barre al compás de su canto, divisando cada tanto parlado del camino viejo. Y cuando el t e r o a lo lejos le da la alerta rural, no precisa más señal para correr a la portada, secándose a la pasada las manos en el delantal. Y pucherean sus antojos cuando reciben los besos de sus muchachos traviesos que son la luz de sus ojos. Y fingiendo algún enojo porque han tardado las visitas, Sus viejas manos marchitas t r a c a n como de encargo al jagüel del mate amargo un tropel de tortas fritas. Después que el mate gauchón ha entropillado mil recuerdos, un fogón al tranco lerdo d e s g r a s a medio capón. Y la abuela de intención por complacer sus amores, como en sus tiempos mejores por diligente y prolija, Le anda mostrando a las hijas su jardín lleno de flores. Cuando el sol del mediodía entra a rodar con pereza, en el corral de la mesa r e t o s a la algarabía. Cada palabra traía alguna c h a n z a ocurrente, hasta cayó de repente, humedeciendo pañuelos, una foto del abuelo que hace un año que está ausente. Así se van sucediendo muchas cosas de la infancia. Que a pesar de la distancia en todo sigue viviendo. Y hasta el rancho, comprendiendo que de él también están hablando, el h o m b u le está mostrando la sonrisa de su alero. Y es el patio un hormiguero de chiquilines jugando. Ninguno pensaba en irse a jugar por el apuro. Hasta q u e un celaje oscuro los invitó a despedirse. El silencio entró a sentirse tras el adiós que se agita. Aunque un consuelo palpita cuando una voz que temblaba le grita al sonar la aldaba. Hasta el domingo, abuelita. Estás escuchando Entre Mate y Mate con Gerardo Bertone.、Despierda. アイアイアイアイアイアイアイアイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ a イイイイイイイイイイイ a y イイ a イイイイイイイイイイイ a イイイイイイイイイ a イイイイイイイ Ay ay. ay, ay, ay, ay アイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイ a イア y アイアイアイアイアイアイアイアイア y アイアイアイアイアイ a イ a イアイアイ a イ a イアイアイアイ a イアイアイアイ a イアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイ 「わかるよな Suelta el violín, su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. El trío azul, cuando muere el ángel, era lo que estábamos escuchando en este martes. De entre mate y mate, llegan los fronterizos, guitarra de medianoche. 私の愛のために、あなたはあなたの愛のために、あなたはあなたの愛のために、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた Estás escuchando Entre Mate y Mate con Gerardo Bertone. エスミランデララソーラーラミステベスティンアモレスタニオエスミコンボス どうた 私たちの声をと、私たちの声をた Soledad, Pastor u t i luces. Para mí, escuchamos a Pastor Luna, la y a l a c a ¡Chacarera! ¡Y se va la primera! ¡A ver, p a o Cuando canto chacareras, me dan ganas de llorar, porque se me representa el martel de carnaval. Pesaremos en balanza cual amor pesará más. ¡Esta, e t a e s t y a l e El bíboro en el verde y en el campo no aparece. La mujer engañadora doscientos palos merece. Señores, soy santiagueño, ya no niego mi ni cantar.